Ah, ¿cómo era enredado en los cables de Entel de algún sueño vamos a salir? ¿Cantaba Fito Páez? Eso cantaba, sí. Yo me enredé con los cables de los auriculares. Pero no de Entel, porque ya no hay. Mi mamá trabajaba en Entel. ¿Mira, en serio? Sí, mi mamá trabajaba en Entel. Era... ¿Vos sabés qué? Después me enteré un par de cosas. Por ejemplo, trabajar de telefónica en los años 20 o 30 estaba mal visto. Porque la mujer hablaba con otros hombres que no eran ni su padre ni su marido. ¡Qué loco! Sí, eso es raro. Y era visto como un trabajo de, de mujeres fáciles. Eso yo Realmente no lo sabía. Mi mamá ingresó a la telefónica creo que en la década del 50. Ajá. Y después se fue cuando... Que era también habitual de las mujeres de esa época eh, dejar de trabajar cuando nacía el primer hijo. Mira qué bien. Bueno, se podía también, ¿no? Se podía, sí. Porque además la lógica económica estaba ordenada de ese modo. Es decir, viste, con un productor proveedor, que es el varón con toda la, los, el, la simbología patriarcal que tiene eso, tan fea además porque la mujer se, que se, se encontraba por entonces sometida al imperio del, de la billetera del marido. Vos sabés que me pasó una cosa rara, agarré en el desayuno un librito que tengo de Fontana Rosa viejo, de la década del 80, principios de los 90, un compilado de algunas cosas de Bugger Aceitoso, otras más cortitas, y noté algo que hoy ya es, sería mal visto. Todas las mujeres que aparecen en tiras de Fontana Rosa sí. están limpiando o están como amas de casa. Y este... como la de Mafalda. Claro, bueno, la algo de eso también. Viste que Mafalda es crítica de eso en los años 70, uh -huh. que es, además es raro que eso ocurriera, pero la, la prepotencia del, del patriarcado es, es grande y lo sigue siendo, lo sigue siendo. No por el lenguaje, esas son, para mí, digamos, son, qué sé yo, ¿viste? como calcomanías de la burguesía media. Pero los sectores populares, donde trabaja el tipo o el tipo es el dueño de la casa, uf, agarrate Catalina. Ahí hay un patriarcado que se impone del peor modo. Calcomanía sería nosotros y nosotras y eso. Sí, ese tipo de cosas, viste, que hay que decir, no sé qué, el televisor y la televisor, viste, porque si no todo el mundo se ofende. Esa cuestión del lenguaje está bien, digamos, si hay que exagerar se exagera para justamente cortar con esta... Con, esta, ...con este patriarcado que viene de mucho tiempo atrás... ...por eso yo reivindico al tango como no machista... Uh -huh. ...porque justamente lo que hace es anunciar el deseo de la mujer... ...en un momento donde la mujer está completamente constreñida... Eh, ...que ¿viste? no puede viajar al Uruguay si no tiene autorización del marido... ...o no puede abrirse un kiosco, no puede vender un caramelo... Ah, abrís pero... una puerta que está buena, que es la exageración para poder, eh, si se quiere negociar un poco más, porque es lo mismo que puede ocurrir cuando uno dice, bueno, no sé este, le voy a pedir 20.000 pesos Sí, tal cual. para que cerremos en 15 entonces por ahí exagerar a veces es una no metodología hay... una decir, estrategia eh, yo por ejemplo, yo no sé si fueron 30.000 desaparecidos tampoco me importa y si, si fueron menos, bueno, fueron menos pero 30.000 está bien decir 30.000 porque ahí hay que, hay que derramarlo eso y tiene que derramarse, es como el derecho de la mujer a ser quien es me parece que es un ámbito donde, viste, no importa la exageración en la cuestión de género no importa si, qué sé yo, si ponemos palabras de este modo si ponemos el todos con el arroba y todo ese asunto eh, porque hay una, hay una esclavitud que hay que frenar uh -huh. y para eso hay que, no importa la exageración ¿Está bien que la demanda siempre sea desbordante? Sí, cuando la demanda es lógica, ¿no? Hay otras demandas, ¿viste? Las demandas de los mentirosos no sirven para nada. Mm. A pesar de que la gente les cree. ¿Qué eh, es la demanda de un mentiroso? Las de Macri, por ejemplo. Para mí lo que más tiene Macri es que es un mentiroso. Eso es lo que más tiene. ¿En qué miente? En todo. En todo, desde su campaña presidencial en adelante mintió en todo, qué sé yo. Yo lo escucho diciendo que lo único que le preocupa es la pobreza y yo digo no, pero a este tipo no sabe ni qué es la pobreza, no es que no le preocupa. No sabe ni qué es, no, no, el concepto le parece como una, bueno, es una calcomanía. Y me parece que lo que más, así como Cristina es vanidosa y es autoritaria en su gesto, no sé si en la vida privada, no tengo idea, se me ocurre que también, pero... Me parece que Macri lo que más es es mentiroso, es un, tipo, es un engañador, es, un, es alguien que, que hace eso. Y entonces, este, ahí el derrame no sirve para nada. Uh -huh. Ahí no sirve para nada. Entonces, ahora, cuando, ahora, ¿cuál es la causa buena que exige ese derrame? No sé cuál es. Uno tiene una cierta intuición, ¿viste? Fíjate la reacción contra eh, el ministro de Cultura de la ciudad. Sí. Fue una reacción muy justa, digamos, en un momento donde podríamos decir que no hay una, un peligro de que los movimientos de derechos humanos se vean intervenidos de un modo atroz. ¿No bueno, crees que eso pueda me, suceder? Me parece que no hay espacio para eso. Hay una fuerza como para poder sostenerlo. Son muchos años entre el alfonsinismo y sacar los 10 años del menemismo y agregarle los 12 del... del, del, del Del kirchnerismo me parece que hay ahí una fuerza que se puede sostener. Y hubo instituciones que se armaron y eso, desde ya que hay intervención e intentan atacarlo, pero me parece que este. Esa, ese rechazo a lo que dijo no lo ser. pérfido tiene que ver con, esa, con ese derrame mm. me parece a mí ¿entendés? es decir nos agarramos está bien eso y se tiene que ir el tipo no puede decir lo que dijo y se quedó bastante ¿eh? Y no, sí, se quedó bastante sí, se quedó bastante pero no importa si es verdad ahí no hay un problema con la verdad mm. hay un problema con el amor con el querer con otra cosa entonces a mí me parece que ahí el derrame vale la pena ahora tiene que haber sido que se meta con la dictadura cívico-militar con la cantidad de desaparecidos para que haya un no o una hasta acá. Sí. Y uno dice, hay tantas otras aberraciones que no tienen que ver con un revisionismo histórico, que no tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con el hiperpresente, sí. y que sin embargo no indignan, ¿viste? O, o, no, o no llegamos a poner ese no. Puede ser, pero nosotros componemos una historia donde ponemos un no. Suponete, eh, la Shoah, ¿no? Eh, le pusimos no por muchos lados. Es decir, viste, hubo, hubo que ponerle no, porque hay un antisemitismo militante. Entonces había que ponerle no y se sigue poniendo el no. Y se hace el disco este de la AMI, qué sé yo, que tiene que ver con eso también, es decir, con un tipo de, de masacre relacionada con aquella otra. Digamos. Después hablemos de los clichés emocionantes. No, con es, lo de la... Sí, está bien. Pero... <risa> me emociona pero, igual. No, pero digo, a mí me parece que hay un punto donde, viste, donde no. Eh, hay lugares donde no puede haber piedra libre no hay piedra libre para poder pensar libremente ciertas cosas eh, digo, y en este caso el, el tema de lo, de, del judaísmo y puesto en, en, en un territorio bastante antisemita ¿no? como es el argentino medio uh -huh. digo, pero con un antisemitismo en muchos casos bastante idiota me estoy metiendo en unos temas que no sé por qué voy por acá pero, pero me parece que ahí el... el El no compone una historia, es decir, edifica un lugar desde donde vos te podés parar. Lo cual no quiere decir que te parecen mor la moral de la víctima. Quiere decir, ahí no. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando el punk utilizó los rezagos de la ropa nazi para sus recitales. ¿no? En particular los Sex Pistols. Eso fue raro. Eso fue porque, porque... ¿A qué viene esto? ¿Se puede estetizar todo? No. No se puede estetizar todo. No se puede. No es lo mismo, viste, eh, las películas de Armando Bo que las Madres de Plaza de Mayo. No es lo mismo, ¿entendés? Es otra cosa. Vos podés estetizar eso. Armando Bo, viste, te ponés un cartel de Isabel Sarli. Viste, ¿qué pretende usted de mí? Que es una mina violada adentro de un camión. Eso es, ¿qué pretende usted de mí? Bueno, lo estetizamos, ok. Con ciertos límites, pero lo estetizamos. No hay pataleo feminista con eso, ¿viste? No hay cuestión de género con eso. Lo estetizamos y lo ponemos en la remera y caminamos por Palermo. Ahora, hay otras cosas que no se pueden. Entonces, ¿viste? fíjate vos que no se puede pensar... Yo fui al estreno... No, al estreno no. Fui a ver... Potestad, no fue al estreno, pero fue potestad de Tato Pavlovsky en el año 86 o 87. No me no acuerdo. acuerdo. Un escándalo fue. Un escándalo que la gente no entendió. fíjate hasta qué nivel, porque... No sé si vos la viste, esa obra. No. Bueno, hay una película también, pero no es como la obra y, no, y el Tato se murió. Uh -huh. Porque él era el personaje principal, que es un médico, que está con su mujer, que era la mujer del Tato Pavlovsky, eh, en un ambiente, de, de, en una casa, vacío uh -huh. los dos, gris, y los dos llorando porque se llevaron a la nena. Y... Año 86, ¿eh? O uh -huh. 87. O sea, imagínate. Eh, Rodolfo Rani estaba en llamas... ...filmando todo lo que encontraba de personaje... ...entendés, de la dictadura militar... Claro. ...estaban todos ahí, bueno... ...que fue una de las buenas cosas del radicalismo... ...creo que la única... ...de ese periodo... ...y... ...bueno, entonces... Tal, él, se, murió, se llevaron a la nena, se llevaron a la nena, se, vos estás ahí, 86, 87, ¿qué pensás? Bueno, viste, una familia, qué sé yo, la hija que es montonero, no sé qué, o apropiación de niños porque el tipo era montonero, alguna cosa de esas. Mm. Bueno, sigue la obra, vos te reís con el tipo porque hay escenas graciosas, hay de todo tipo de escenas. Mm. Te reís con el tipo, estás con el Sosel y los últimos 10 minutos... En un momento le cae sangre al Tato de Pablo, que arriba de la cabeza desde, desde el techo. Que se ve que había uno con un liquidito y le tiraba. Entonces, le caía ahí sangre desde el techo. Y, le... y entonces, y ahí empieza a decir... Y empieza a relatar el momento en que él se lleva. Porque él es médico que tenía que constatar si estaban vivos o muertos los eh, subversivos que mataba el ejército. Ajá. Y entonces él encuentra una nena, se la lleva y es un apropiador. Él es un apropiador, no es te alguien... ¿Te identificaste toda la obra? Bueno, entonces... Y termina la obra, loco, 10 minutos dura eso. El resto de la obra dura 50 o 60. Ajá. O sea, vos fuiste un tipo, ¿me entendés? Fui... Estabas con el pañuelo blanco, dando vuelta alrededor de la plaza, estabas todo y de repente te encontrás que no era la plaza, que no era un pañuelo, sino que sos un apropiador con el tipo. Claro. Bueno. Que, eh, un bombazo. ¿sabes lo que decía la gente? Me encantó la obra. No entendí los últimos 10 minutos. Ah, no quisiste. No. Te lo juro. Claro, no quisiste. Pero no sabés. Es yo estaba con otra gente a mí. Pero no puede ser contido. que no lo veas de verdad. Y yo no digo, pueda. loco, dio la vuelta, man. Eso era un parreciastés, como claro. lo llama Foucault en su momento. Que el par... Bueno, no ha tratado no, Pabloski es que es aquel que dice la verdad de un, mal, de un modo incómodo. Es decir, que vos... Viste, porque este es todo un asunto. Bueno, no importa, pero... ...que te estás metido en un lugar y que de repente ese lugar te encuentra a vos parado sin saber por qué en la vereda de enfrente. Uh -huh. Bueno, y yo me acuerdo que pregunté, porque eran, ¿viste? eran épocas donde se iba a discutir a los bares... <risa> Esa era la mi tertulia madre. sí, no, era así pero, viste, bueno tenemos que hablar de esto está, está muy, todo el mundo se conmocionaba con todo, viste Yo, era una cosa es lindo, en el bar hay otro tipo de conversación incluso para la pareja es muy sano para mí el bar o la comida afuera es como el... otro tipo de charla que bueno, es distinta o sea, a la de la casa bueno, vos sabés que tiene una razón el bar viste que los bares son lugares de intimidad Tenemos que hablar de algo importante. Bueno, nos vemos en, en el bar de Cayó y, y Sarmiento. Qué loco, porque es un espacio semipúblico. Pero es, viene de, lo, de los conventillos. Ajá. Porque en los conventillos... Te eh, escuchaban otros. Y porque tenías una puerta, una, una pared de chapa o de cartón. Pero entonces, pará, nos quedó tanto Pablozki abierto y se nos está abriendo un tema que es para otra fenomenología. Sí, no, pero entonces... El tema es que el... Viste, ahí hay un límite ¿eh? de esa estetización. Digo, porque es... Es una estética, en última instancia, una obra de teatro. No es algo que ocurre en realidad. Pero que en ese momento, con esa cosa que tenía Pavlovsky, de, los, de, la, de la psicología de grupos y qué sé yo, te pone en un rol, ¿viste? Te ponía y te, te mostraba cara a cara con tu propia miseria, de un punto, en un punto, ¿viste? Porque vos decís, ¿por qué me reí con este si ahora me bajo? Mm. Porque no soy yo y me reí todo el tiempo hasta acá. Es decir, ¿viste? Que el apropiador era un tipo común. Eso es lo que muestra el tato. En, una, en un momento donde, viste, hervía, loco, el asunto. Entonces, a mí me parece que el, cuando vos trazás ciertos nudos, esos nudos, es cierto que hay otros que no se arman, por ciertas razones. No sabemos bien por qué. Se arman nudos, incluso se armó nudo Cromañón, a pesar de muchas cosas que no nos gustaban de, de ese nudo. No obstante, se armó ese nudo. Es decir, para, o se armó nudo 2001. Muy claro. O Costec y Santillán. Uh -huh. No son los dos primeros muertos que hay Costequi y Santillán. Ahora, ellos son un nudo. Mm. Bueno, vos decís, sí, pero mataron a, a dos pibitos y, no, y nadie dijo nada. Bueno, está bien, pero ellos son un nudo. Sí. Ahora, ¿por qué se arma? Eso es. Eh, para mí es un evento, es decir, viste, hay azar, hay causas. Necesidad, no sé, hay de todo. Pero hay estética también ahí, ¿eh? me parece. Yo tengo la impresión de que hay un laburo ahí mismo de las organizaciones sociales y todo de poder relevar algunos casos con mejor estrategia comunicacional sí. incluso. Este, lo de Costegui y Santillán igual fue inmediato, no, no es el caso de una al construcción. Fue. Al toque fue. Sí. fue al toque. Me parece que hay como muchas cosas ahí. Pero me parece, bueno, un poco lo de Mariano Ferreira es claro en eso. La canción que escribió Nico Rallis para el disco que hicimos Cuerpo, Canciones a partir de Mariano Ferreira dice, tiene barba como vos, como yo tiene veintipico como vos, como yo zaparrastroso como vos, como yo ese como vos, como yo es lo que me parece hace que trascienda esa historia y no otra. Sí, ¿no? puede ser. Entre sí, otros factores, sí, seguro. Pero fíjate que es, también es una estetización de sostener eh, el nudo. No de... No de No de, de, no de viabilizarlo mm. sino de sostenerlo porque eso no es lo mismo digamos si vos eh, viabilizás algo lo, lo licuás de su valor ¿entendés? lo, lo, de, lo, de, lo des, desanudás acá es mantengamos el nudo como es mm. como sea ok no te gusta lo que dice Eve, no importa mantenemos el asunto Ese me parece que es el, el, el toco, porque no podés abrir ninguna puerta ahí, porque las puertas que abrís por ahí, es, es como con el alfonsinismo, o si sea, no, bueno, en, el, en la década del 80 con las películas, o si sea, no, no me gustaba la película, bueno, no importa, pero sabes qué, la conciencia de que los milicos no tienen que volver se hizo sólida en ese momento, y era una inminencia, estaban, te lo juro, estaban al lado de la puerta, vos golpeabas y había un tipo con bigotes y un arma. Mm. Ahora, siempre que hablamos de nudos, y volvemos al tema de la tragedia que nos sí. reúne, por lo general, en la enfermología de la vida cotidiana, ¿siempre es la tragedia la que hace nudos? ¿Hay otro tipo de nudos que no tengan que ver con lo trágico? El peronismo es un nudo de felicidad. <risa> Perdóname, te lo digo. Yo sé que acá no son peronistas. Pero el peronismo es un nudo de felicidad. El Mundial del 86 con el Diego haciendo el gol es un nudo de felicidad. Digo, son nudos. ¿Quién...? Ahora se cumplieron 30 años del gol. ¿Viste? La gente sigue diciendo la pavada de me gusta cómo juega, pero no cómo vive. Ya hablamos de eso, pero son nudos de felicidad. Digo, me parece que es eso, ¿viste que hay que se trazan esas cosas, ¿viste que hay Puse el ejemplo, el peronismo, podríamos poner otros, qué sé yo, no sé, las orquestas del 40 en el tango, ¿me entendés? La, la cara de espineta, son nudos de felicidad. Mm. Son nudos de felicidad. Ginobili, viste, haciendo el doble. ¿eh? Son... Ah, a mí ahí no se me arma el número. No, pero cuando, viste, pero el chabón está ahí, viste, le pone la pelota y hay que meter la pelota en el agujero. Entonces a mí me parece que hay esos nudos. Lo que pasa es que son nudos a los que convocamos, qué sé yo, cada tanto. Los otros. Los otros son más políticos, entonces nos resultan más, más peligrosos, digamos, si. Y si sí, sí, se intervienen los tenemos que cuidar por eso los sostenemos le mandamos saludos a Saneli ¿eh? que escribe pidiendo que por favor subamos la conversación que tuvimos ayer al aire que se cruzó con Pablo Pandolfo estuvieron charlando ah sí. sí muy interesante el cruce y Saneli no puede parar dice lo que pasa es que no me deja de sonar el teléfono y me paran en la calle preguntándome cuándo lo suben al blog de la mar en coche por eso me atreví a consultar me paran en la calle dije. Qué lindo que <ríe> lindo si saliera a la calle ¿no? Sí, no claro <risa> cada vez más es claustrofóbico ese chico no ¿sí? pero sale sale yo lo he visto lo he visto en la calle Varela Vamos a pasar el último No lo tomes a mal En el bar de la tribu En el feriado Nosotros nos tomamos el descanso Pero dejamos eh, El archivo De aquello que conversamos En junio Ah, pero no venimos No, no tenemos que venir Ah, no, menos mal Que me dijiste Yo ya iba a venir Ahora te escuché No iba a venir Pero te escuché decir Este discurso Y tengo que venir Me olvidé Pero no, mañana no puedo Porque viajo no, no, no, no Ah, ok Mañana nada Pasamos una grabación Donde estás vos Bueno, perfecto No hay problema La <risa> Fenomenología <risa> de la vida cotidiana Los jueves con Varela